Bueno, lo que es eh, los índices de aprobación, reprobación, retirados, abandonos de los estudiantes, gestión 2017, quizá eh, no lo hemos podido nosotros tener, toda vez de que la realidad distrital de uh -huh. Montero Eh, ustedes conocen más que, que yo, ha, ha cursado pues por dos anteriores directores distritales, en la cual, eh, lamentablemente, mi persona no ha tenido ninguna recepción de ningún material de lo que es este esta información. Pero, sin embargo, en el primer, segundo, tercer bimestre, <coughs> nosotros hemos podido captar ya esta información y eh, el porcentaje de aprovechamiento en un primer, segundo, por, eh, segundo y tercer bimestre están de manera satisfactoria, ¿no? Y lo que es el abandono de estudiantes casi no hemos tenido abandonos en el primero, en el segundo y en el tercer bimestre. Abandonos podemos decir de que por desconocimiento del maestro y director han ido pues eh, inasistiendo a las aulas a la escuela, pero sí hemos tenido suspensiones y eso es preocupante cuando podemos decir de cada 10 estudiantes han ido suspendiendo uno y dos estudiantes por el tema del consumo de marihuana y bebidas alcohol Entonces este particularmente, este bimestre del cuarto bimestre, seguramente ya los de la promoción eh, quizá con ese conflicto emocional de que ya voy a salir bachiller y demás, ya están ellos queriendo tomar algunas acciones que malas para su persona y uno de esos eh, hemos suspendido nosotros a cinco estudiantes en las cuales eh, ellos han estado consumiendo bebidas alcohólicas dentro de la unidad educativa. Eh, la resolución ministerial nos dice que hay una sola suspensión y expulsión, es una sola, no hay dos, ¿no? entonces en las cuales la expulsión es definitiva. No, no le preocupa esto nos preocupa bastante no toda vez de que nosotros como autoridades y en coordinación con todas las autoridades municipales padres y madres de familia estamos haciendo bastantes esfuerzos para que podamos tener o disminuir esta situación pero sin embargo se ve que estamos manteniendo o quizás estamos queriendo <coughs> empeorar pero debido también de que hay padres madres de familia como maestros y directores que tal vez estamos obviando esta responsabilidad en las cuales nosotros hemos pedido ya de manera culminatoria a partir del segundo bimestre que nosotros también con esta realidad de no tener conocimiento del contexto hemos pedido de que el director maestros no pueda tener quizá o no pueda actuar con el corazón sino con lo que dice la norma porque más allá de poder eh, querer beneficiar al estudiante o a los estudiantes estaría perjudicando.